el juez todavía no ha no ha lo que nosotros estamos planteando más allá de, de, de si si dicta prisión preventivo o no es poder este lograr primero que que no esté en la prisión y segundo si si eso existe es una prisión domiciliaria por lo que es este una persona mayor y tiene problemas de salud. Hoy justamente yo yo estoy en el bajo, me estoy yendo a, en la ciudad me estoy yendo a, a, a Montero porque hoy supuestamente lo veía, nosotros hemos pedido una junta médica, hemos ofrecido un médico de parte, este y hoy lo estaría revisando un, un médico for él, para ver si realmente son eh, lo que él dice eh, los problemas de salud. Eh, de eso puede eh, depender la decisión del juez,